15 minutos falta para que termine este hermoso programa movido, voy a seguir con la cuestión de movido, este mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando, eh, pasamos nuestros contactos también para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede ser este a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar, pueden seguir nuestra noticia, sino también a través del Facebook. Eh, nos buscan ahí, Red Nacional de Medios Alternativos Y bueno, nos buscan, siguen las noticias que subimos Y también pueden mandar noticias, ¿no? Que la idea de la página también es intercambiar noticias Y formar parte de esta gran comunidad Que es la Red Nacional de Medios Alternativos Así es, tenemos, eh, bueno, acortado el tiempo Para la próxima entrevista Ya está el productor estrella eh... A lo veo bastante movido ¿no? A sí lo vi bastante modito Vos sabés que bien? se me hace que le va a ser muy bien Porque va a bajar unos kilos Porque se levanta, va, sube Hay una escalera acá, baja este Lo y veo, nada, ¿no? le va a ser bien eh, Vos sabes que viví un meme Que justamente me mandaste vos Que decía que lo que no hizo el doctor Colmillot En tantos años, eh, lo está haciendo Macri Así es Así que, ¿podríamos decir este así en broma Que la crisis me vino bien a mí, por lo menos? Claro Debo haber bajado 10 kilos, dejé de cenar Y bueno, ¿qué va a ser? Empezaste a ir caminando a aquellos lugares Claro, alcohol, ¿viste? De repente las distancias te parecen más cercanas. Claro, vos, antes yo vivo, de donde vivo mi casa, para allá lo de mi papá, iba, tomaba un cole y ahí me tomaba un taxi, hasta lo de mi papá, que son unas 10 cuadra ahora las camino, la verdad que me hace bien. Así es, así <risa> es, Macri conmillo. Este, bien, eh, dentro de un rato vamos a pasar a nuestra última entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con Andrea Alencastro, ¿está bien así? ¿Alguien es? La este... última entrevista tiene que ver... Eh, bueno, como decíamos, vamos eh, vamos observando, eh, en este programa hemos observado avanzadillas contra eh, el campo popular en distintos ámbitos, avanzadillas en el ámbito económico, en el ámbito comunicacional, en el ámbito eh, laboral y en el ideológico, por supuesto. Y también eh, ahora vamos a ir a una entrevista sobre una avanzadilla en el ámbito de la vivienda, ¿no? Ha habido una feroz represión en Misiones, en Posadas... Así es, en el barrio San José, es, San, Jorge, San Jorge, perdón. San Jorge. En el barrio San Jorge, un violento desalojo a decenas de familias, este, reprimieron a gente embarazada, jóvenes, adultos, niños, la verdad que una situación muy fiera, este y es como decíamos no el gobierno está avanzando está reprimiendo está desorganizando porque lo que hace es desorganizar y generar también miedo no en la gente seguramente de, de hecho eh, esto eso que mencionas vos es importante eh, durante y por lo menos sobre todo aquí en Jujuy durante el primer tramo del gobierno de macri y había idemorales en, en jujuy Había una especie de miedo a expresarse públicamente, eh, había una especie de miedo eh, a, a, a quedar fuera de, de, de esa sucio ese aire ciudadano que supuestamente traía, y ahora ese miedo de a poco se va rompiendo, va ya se ha roto el, a partir de, de los cacerolazos, a partir de la lucha contra el tarifazo, a partir de las distintas luchas laborales que vienen sucediendo, y bueno eso eso manifiesta también el tope hacia primero la mentira de esa de esa costra eh, falsamente ciudadana con la con la que querían eh, eh, encapucharse ¿no? y por el otro lado el tope hacia la el eh, miedo colectivo la gente que empieza a expresarse la gente que empieza a salir a organizarse a salir a protestar la gente que defiende lo suyo, y en el caso en particular este también, el productor estrella nos está diciendo que... No, suerte. Eh, Andrea, que la chica con la que íbamos a salir, eh, al parecer no tiene señal, no está en un vuelo con señal, no no no nos pudimos comunicar, pero eh, ya pasaremos en contacto a los compañeros o compañeras de la red para que puedan... Eh, en los próximos enredando poder entrevistarla, ¿no? Porque al parecer fue un desalojo bastante violento. Ayer un compañero de misiones, el Chino, le mandamos un saludo. Nos pasaba también eh, un escrito que había que había redactado una una abogada eh, con respecto a este desalojo Perfecto. donde daba algunas pautas que debían tenerse en cuenta eh, porque también, bueno, como todos sabemos en estas familias, también había mujeres y niñas ¿no? sí, sí, sí, sí Y no, y la verdad que una situación bastante preocupante porque en uno de los enredando de algunas semanas atrás hablábamos de que se liberó esta ley para que se puedan comprar más tierra, el, el, la gente de afuera, qué sé yo, y tenés aquí de ese Macri que que eh, a decenas de familias de esta desaloja, ¿no? Claramente el gobierno, a través de todo lo que fuimos hablando en esto enredando en este programa también de la cuestión ideológica, va mostrando a favor de quién está, ¿no? Y para quién gobierna, y a favor de quién no va a gobernar. Vamos a leer entonces, ya que no nos pudimos entrevistar, vamos a leer eh, el parte, ¿no?, que desde Posadas eh, se emitió. Terrible desalojo en Posadas. Repudiamos el violento desalojo de decenas de familias en hora de madrugada 3.30 teniendo al frente al juez Carlos Jiménez y a cargo del operativo el jefe de policía Manuel Céspedes y el comisario José Masur de cientos de policías del grupo de operaciones especiales etcétera patearon precarios techos pegaron a los jóvenes y adultos a mujeres embarazadas dispararon con balas de goma ...y aterrorizaron el barrio San Jorge... ...durante cuatro horas... ...se informó sobre 25 detenidos... ...declarados... ...y varias mujeres terminaron en el hospital... ...con la ayuda solidaria... ...de vecinos, gremios y organizaciones sociales... ...fue una represión de tipo nazi... ...hacia personas que solo quieren un lugar para vivir... ...parte del pueblo pobre... ...que apenas puede lograr... ...su comida... ...y no pueden resolver... ...el techo, el agua, el gas, etcétera ...en medio de una inflación que es terrible para los hogares pobres hubo antes una campaña mediática porque en la zona está una cooperativa frigorífica que tenía dificultades para, para funcionar y usaron una contradicción entre pobres para justificar la represión en una de las noches más frías del año después rodearon el barrio y reprimiendo e intimidando a todos los vecinos no hubo mesa de negociación no actuó la ministra de derechos humanos solo la represión contra familias indefensas Llamamos a todos los sectores populares a expresarse y unirnos diciendo basta de represión Planes de vivienda y trabajo digno para miles de misioneros Basta de obras faraónicas y basta de corrupción Como ocurre con las obras del inaugurado por el ex gobernador Carlos Co Carlos Clos Que costaron millones Que intervenga ahí la justicia en defensa de los intereses de los ciudadanos Libertad a los procesados e investigación y castigo a los responsables planes de vivienda populares y trabajo para miles de misioneros que están soportando una de las mayores crisis de los últimos años. Esta es la declaración de la CCC emitida a raíz de ese, este, de esa represión que hubo en Misiones. Bueno, bastante dura no fue la represión. entre Para sumar más datos, también eh, se quemaron animales, contaban también. Eh, y anoche charlando con Andrea... Me contaba que esta mañana iban a salir a la ruta a cortar las rutas para que los escuchen porque los medios eh, los medios de comunicación allá tomaron una postura en contra de, de la gente que, que, que permanecía en ese barrio y bueno a raíz de eso no estaban siendo escuchados por nadie y que no sé no se había mostrado verdaderamente lo que fue el, eh, la represión y el desalojo de, de esa madruguga y Así es, la verdad es que uno siente mucha bronca eh, eh, frente a todas las injusticias que, que estamos viviendo como clase trabajadora, eh, el ajuste, el tarifazo, la represión, eh, el desalojo, el hambre que estamos viviendo, pero eh, uno se siente triste por eso, pero también por lo menos... Eh, tiene la esperanza durante eh, a mí me llamó la atención de los entrevistados todos hablaban de organización hay que organizarse, hay que salir a la calle la verdad que esa es la esperanza y, y la vía no para salir de todo esto y hacerle frente a este imperialismo que nos mata de hambre así es, bueno tuvimos una mañana bastante cargada de, de noticias eh, una lástima que no nos lo cual, está hallamos... muy, lo, cual, lo cual está muy bueno porque este es un noticiero Claro. Sí. o sea que tiene que haber justamente noticias así es. y las hubo, las hubo la la hubo verdad que me, parece, este, me siento satisfecho por eh, así es, el que no se podía sentir sentar hasta ahora era y ah, gracias bien. a los que mandaron mensajes para que me quede de ahora hasta siempre en el programa eh, de, conta eh, que les a prometiste mamá, a papá. los que mandaron mensajes <risa> este, conta, conta que les prometiste a la gente que te pidió que te quede que van a salir en el programa próximamente Ah, bien, estás canjeando pero... Vos estás a, a, a... Vos tratando que... de conseguir publicidades, ¿no? Sí, más no vale ¿Vos querés que hagan una columna o, o querés que lo repriman para que salgan un trono? Pero que avisan antes Ah, bien <risa> No, eh, ¿algo más para agregar? Eh, no, me parece que ya hemos dicho demasiado Dale, Un saludo a Vicky que está de vacaciones saludo, Que disfrute sí, sí, sí. Eh, Y nosotros disfrutamos de su no presencia Un saludo también, y esto hay que decirlo A los compañeros y compañeras que ayudan a armar el programa Porque los domingos nosotros vamos armando la agenda De lo que sale hoy Y siempre hay un mensajito ahí que No creo que moleste, pero Justo el domingo, eh, justo el domingo los es, tarde, Así que saludo a los compañeros Que, que nos, nos dan una mano ahí Para armar el programa de, del lunes Bueno, nos despedimos eh, el, Enredando las mañanas De lunes a viernes de 10 a 12 Y nosotros tenemos el placer de hacerlo Los días lunes, así que Por lo menos nosotros nos escuchamos eh, El lunes que viene No va a No va a estar Cevita no Si ah, no, no, no, sí, posiblemente de... esté yo claro, Se va por favor, déjalos puchos <risa> Y la, la casa déjanos Claro, y déjanos la llave este, Nos estamos viendo Un gusto estar con ustedes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 Thank you, Si aquí contienen tu nada, me presiona contra de qué reclamar, papele que tu si tu nada, no peguen más, yo solo ansiano La justicia contiene tus granadas. Depresión brava en contra de que reclamas. La de justicia contiene tus granadas. hay dalgía de enorme plan que desde el cielo muy fuerte grita si no hay justicia nunca habrá paz represión brava en contra de que reclamar la sed de justicia contiene toda nada represión brava en contra de que reclamar la sed de justicia contiene toda nada Oh, my God.